Cruzamos el río de la Plata, nos vamos a Buenos Aires para encontrarnos con nuestro querido amigo Pablo Broder ¿Cómo te va Pablo? Buen día, ¿cómo está Buenos Aires? Buenos días, un gusto saludarlos acá en Buenos Aires con 17 grados de temperatura aproximadamente pero un cielo medio soleado, medio nubladón, pero nada más que bueno, eso acá ¿Cómo están ustedes? Acá abund <risa> abunda el celeste por suerte, abunda el celeste por suerte en el cielo hoy Los felicito y con un, con un dejo de envidia. Bueno, déjame en el comienzo contarte yo a ti, porque habitualmente te pregunto qué tenés para contar, pero quiero contarte yo a ti. Tengo mucho para contarte, pero Bien. te escucho. Porque lo que te voy a contar sé que, que a ti y a Marta los va a alegrar, porque quieren mucho este lugar. Y tengo cinco noticias buenas para darte. Dale, dale. ¿Mm? Cinco ver. noticias buenas para darte. La primera de ellas, la Cámara de Diputados por unanimidad... Aprobó el proyecto de ley que declara el venado de campo como especie protegida. Una especie que quedan 1.500 ejemplares después de estar inundado Uruguay por esta Ajá. especie. O sea, estamos hablando de, de la preservación este, de nuestro medio ambiente. Una muy buena noticia. La otra. Llega a la, al mediodía, a la una de la tarde, el camión de bomberos que va a permitir apagar incendios en altura porque por lo general nunca lo decimos quienes estamos acá, pero siempre hemos tenido eternamente una preocupación de qué podemos hacer, qué vamos a hacer si algún día un edificio, por desgracia, este se prende fuego. Eh, re rezar rezar era lo único que podíamos hacer. Bueno, a partir de hoy llega este camión eternamente esperado. Por otra parte, OSE avanza defi definitivamente en lograr un fideicomiso que permita... Eh, la inversión necesaria para avanzar en el, eh, la obra del saneamiento y la recuperación de todas las cañerías del servicio de agua potable que están ya eh, por, por expirar por, por en cualquier momento generar también un, por colapsar generando un, un inconveniente que termina afectando la salud de todos ¿verdad? Uh -huh. a, a esto agregarle también que eh, la Clipper Eh, sí, este no, no sé si, si la regata Clippers, sabes que ha llegado a Punta del Este y está volviendo, está llegando a mitad de octubre, tenemos una embarcación propia del dios Club Punta del Este que está allí entreverada en los primeros lugares y que va a significar una una presencia de muchísima gente aquí en Punta del Este en el mes de octubre y como si fuese poco anoche la Colmebol decidió que la final de la Copa Sudamericana se juega en el campus de Maldonado el veintiocho de octubre donde, donde posiblemente un equipo argentino esté presente en la final así que bueno estamos terminando una semana Con cinco buenas noticias, cosa que habitualmente, vamos a ser sinceros, ¿no? este La vida es así, te da y te saca, te da una alegría, te da otra tristeza y te va llevando. Pero este, nos hace bien, nos hace bien anímicamente tener este tipo de noticias para compartir con ustedes y estoy seguro que a ustedes también los va a dejar muy contentos. No solo me pone muy contento, sino que me mueve también a una reflexión. Porque Uruguay, a diferencia de la Argentina... Eh, No necesita, pero le vienen muy bien estas noticias excelentes que vos me lees, porque vive un, vive una vida serena, vive una vida normal, como la de muchos de los países civilizados en el mundo, donde viven tranquilamente con las angustias o los pesares que puede tener toda la vida, pero de alguna manera con la seguridad que tienen un país ordenado, tranquilo, sereno. Eh, Qué es lo que me pasa cuando yo llego a punta del... Ah, cuando piso tierra uruguaya, que ya tengo una respiración distinta. De modo tal que me alegra enormemente estas esta noticias, y de paso le mando un, un saludo, si es que está escuchando, a mi amigo Echeverrito, que uh -huh. es, es el, uno de los capos del Yacht Club, sí, de, de, de que de es fanático Club, uh -huh. también de este tipo de actividades náuticas, ciertamente. ¿Me estás escuchando, no? Sí, te estoy escuchando. Somos todo oído. ¿Hola? Sí, sí, te escucho, te escucho, Pablo. Ah, bueno. Y por fuera de esto, lamentablemente, no tengo tan tan eh, hermoso panorama como el que vos me contás de este lado del, del río de la Plata, ¿no? Eh, ustedes saben bien, porque lo están lo reciben permanentemente, está desatado absolutamente el clima electoral, pero un clima electoral absolutamente crispado de alguna forma agresivo eh, y falto de propuestas eh, no sé si vos te estás al tanto de las últimas noticias pero un, estoy seguro que sí, pero una de las noticias más importantes que ocurrieron en los últimos días de las varias que hay por fuera de, ¿cuánto es la inflación del Uruguay eh, en, mensualmente, Jorge? Mm mensualmente no sé pero en Un, el último año fue, fue en el último año fue cuatro algo así bueno bueno eh, el, eh, en la Argentina la inflación de agosto del mes de agosto fue de 12.4 por ciento en el mes de 12.4 por eh, ciento o sea que las cosas que valían 10 pesos en el mes de eh, julio en agosto pasaron a, va a valer 11.2% 12% el, eh, la progresión pronostica para el año no menos de 150% anual y el JP Morgan, un banco internacional de, de aquellos, importantísimo pronostica para el año 190% o sea, estamos con una inflación absolutamente desatada eh, frente a esto El, el, el candidato presidencial por el oficialismo, que es eh, Sergio Massa, que es el único, el único funcionario del gobierno que existe, que se visualiza, porque ni el presidente ni la vice se, se, se asoman. El presidente está viajando por el mundo, haciendo cosas protocolares, y la vice está oculta de hace varios meses. Eh, desarrolla en una campaña puribunda, un nuevo plan platista, como lo llaman, con préstamos, subsidios, devolución de impuestos, todo con emisión. Y todo esto a contramano de lo acordado con el Fondo Monetario, que provocó una ya una reconvención de uno de los ministros secretarios de Estado de Biden, al Fondo Monetario por, por hacerle la vista gorda a la Argentina por tantos desvíos y desaguisados que hace eh, incumpliendo los acuerdos que se firmaron oportunamente para refinanciar la deuda eh, tengo, te, quiero tener confirmación si me estás escuchando Jorge, sí sí te estoy escuchando y tengo ah, el dato preciso 4.11% del interanual eh, julio-junio 4.11%. Anual, lo, anual, el inter, inter, anual. Interanual de de Uruguay sí es la tercera parte de lo que es el mensual en la Argentina. Bueno, sí, sí. Lo Nada tenemos bien. claro. ¿Cómo? Lo tenemos claro, lo tenemos muy claro eso. Son muchos los uruguayos que están cruzando el, el río Uruguay para ir para ahí. ¿Me escuchas, Pablo? Eh, sí, sigo. Sí. ¿Me, escucha, ¿Me escuchas, Pablo? Vos sabés que te escucho muy bajo, no sé qué pasa. Bueno, no sé, aquí nosotros te escuchamos perfecto, está todo bien por acá. Ahora okay, ahora, está, ahora está mejor. A ver. Otra, otra, otra noticia, Jorge, eh, que esto sí es una, una una buena en medio de tantas pálidas. Eh, vos sabés que eh, Cristina Kirchner eh, estuvo manipulando todo el Poder Judicial por eh, los juicios que la tienen a ella como imputada, incluso condenada eh, por corrupción, por enriquecimiento ilícito, etcétera. Y estuvo intentando que una de las juezas que forma parte de la Cámara de Apelaciones en lo penal, que se llama acá Cámara de Casación, que era Ana María Figueroa, se tenía que jubilar, se jubiló de hecho, a, en, en agosto, el 9 de agosto, uh, porque cumplía 75 años y eh, eh, constitucionalmente un juez, si, al día que se jubile, que cumple 75 años se tiene que retirar. Estuvieron manipulando todo el tiempo para que esta jueza se quede porque es una dicta a, Crist a Cristina. Eh, incluso hubo una reunión de las cámaras de que de, de, de de un plenario de las cámaras de apelación de, en lo penal y eh, dijeron ni, más o menos. No obstante, lo cual, por suerte, la Corte Suprema de Justicia, en un fallo muy expeditivo, dijo, señora, usted ya está fuera del, del mapa judicial. Y esto es una buena noticia que también tiene que ver, Jorge, con los aires que se respiran en la justicia, que están acorde a los aires políticos. Cuando eh, la política está yendo para un lado... La, la Corte un poco se encamina en ese mismo sentido. Y uh, acá eh, la, la, la justicia en general percibe que estamos posiblemente, esperemos que sea así, en los albores del fin de una era, por lo menos en estos tiempos, ¿no?, que es la era del kirchnerismo, por lo cual hay una serie de fallos que se están dando que, van en contra de los intereses no solo de la vicepresidente sino de los personeros que estaban envueltos en problemas de corrupción eh, este, esto seguramente ustedes también lo habrán recibido pero de alguna manera es una excelente noticia mientras tanto Jorge la inflación, la inseguridad y la angustia de los más pobres sigue continuando sigue un, un continuo andar por la Argentina y ocurrió un hecho casi desopilante. Vos sabés que los otros días un ministro del, del gabinete nacional, el ministro de Obras Públicas, ¿sabés lo que hizo? Propuso, propugnó una huelga, una huelga, el ministro de Obras Públicas de la Nación propugnó una huelga de media hora a la que después se adhirió nada menos que el presidente de la nación ¿sabes por qué? contra la posible actitud de la oposición de que si gana en octubre puede, dado el déficit fiscal que existe bajar la obra pública y en cuyo caso este tipo también va, por supuesto va a desaparecer eh, con el cambio de gobierno pero en cuyo caso está promoviendo que durante media hora los gremios estatales y etcétera, todos los que tiene que ver con la obra pública, hagan una huelga de media hora. ¿Te parece correcto? Sí, difícil de entender, pero pero ya, claro, pero qué le hace una mancha más al tigre, ¿no? bueno es, este, es increíble. Mientras tanto, vos sabés que se están produciendo también cosas muy, muy particulares. Por un lado... Eh, gremios y mm, sectores que tienen que ver con el kirchnerismo de alguna manera están empezando a coquetear con ley, con este extravagante candidato que puede tener la posibilidad de ser el futuro presidente uh -huh. eh, y algunos de ellos muy notorios pero que ya le han ofrecido sabemos que ocurrió debajo de la mesa Eh, la ayuda de kirchneristas a Milay para sacarle pues, votos a Juntos por el Cambio en la última elección primaria, uh -huh. pero ahora es abierto que algunos de los grupos relacionados y abiertamente peronistas le han ofrecido y de hecho lo van a hacer su apoyo. Y mientras tanto, free, hablando de Milay, Jorge, eh, varias expresiones se han escuchado en los últimos días se han leído en los últimos días respecto a las posiciones, porque no son realmente programas ni mucho menos, sino expresiones que no tienen ningún tipo de, de, de desarrollo puntual como para ver si, si tuviera o no andamiento pero entre ellos 170 economistas 170 economistas de lo más importante de la Argentina se han pronunciado diciendo más o menos que lo de mi ley es, son frases, eh, frases como bombas de estruendo, pero que no tienen sustento y que lo que propone como concepto en la Argentina no solo no tiene andamiento, sino que sería absolutamente perjudicial. En el mismo sentido, se pronunciaron personeros bastante importantes de la cultura y de las artes que expresaron su, su misma preocupación. Y lo mismo que también... Una entidad muy prestigiosa como es la Asociación de Empresarios Argentinos que nuclea a las empresas nacionales más importantes se pronunciaron en ese mismo sentido. Es decir, todos están, digamos, abriendo la boca en este momento para expresar de alguna manera el riesgo que significa la posibilidad que un hombre que ha trepado increíblemente a... Uh, un 30% de, de, imagen, de, de votos positivos eh, que no se podía ni siquiera imaginar uno hace 3-4 meses eh, ha despertado ya el temor, la, la alarma en muchos sectores de la población pensantes que temen de alguna manera esa posible, esa posible eventualidad que significa que eh, Miley Pueda llegar a ser el presidente. Incluso algunos comentarios hablan, no lo digo yo, lo dicen los analistas políticos en función de una situación política muy, muy, mov muy movida, muy, muy, de alguna manera eh, no estable, que un escenario posible en el futuro, de acá a dos, tres meses, podría ser mi ley presidente por el Partido Libertario Kicillof, el gobernador de la provincia de Buenos Aires y personero de Cristina Kirchner, sigue, seguiría siendo gobernador de la provincia y Jorge Macri, el primo de Mauricio Macri eh, jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires o sea, los tres ámbitos estarían repartidos en los tres sectores políticos en los que está dividido en este momento la Argentina Qué hecho particular, ¿no? Si se da así ¿Cómo va a ser la convivencia, además, en ese sentido? Ese es justamente lo, lo, lo, lo extraño que vos apuntás muy bien. ¿Cómo va a ser la convivencia de eh, sectores tan disímiles y que, aparte, en algunos casos tienen tan escasa aptitud para el diálogo, como es el caso de mi ley, que es yo la nada? De modo tal que, en este momento, estamos con una, una situación muy muy muy deteriorada la gente está como casi entregada y sobre todo sabes que jorge pensando que para la elección todavía faltan 37 días para la primera para la primera vuelta porque seguramente va a haber balotaje de modo tal que tenemos 37 días para la elección para la primera elección presidencial y después en noviembre tenemos el balotaje que seguramente va a ocurrir. Ahora, Pablo, en encuestas que han sí, hecho señor. programas este, televisivos de acá de Uruguay, allí en Argentina, este, yo encuentro que hay gente deprimida, sí, pero hay gente que está eufórica. Los que votaron a, a Miley están eufóricos. Y en las encuestas, más o menos, aparecen mitad y mitad. ¿Y cómo, cómo no va a ser así, Jorge, si un señor que... que... Surgió de la nada prácticamente, con un discurso contestatario, eh, agresivo, insultante, eh, desopilante en algunos casos, incluso con un look físico, que es lo menos importante, eh, muy especial, muy particular. De pronto alguien de la nada trepa al primer lugar, al primer lugar, si bien son tres tercios muy parecidos, en la, prefer en la preferencia de los electores. Esto demuestra la, el estado de enfermedad que está teniendo la sociedad argentina. O sea que se prende, eh, de, y si uno pregunta por qué se prende de un personaje como esto, hay alguna definición. Por ejemplo, el voto bronca. La gente está, está con mucha rabia contra todo el sistema político. Y está hastiada, hastiada que significa que estamos cansados de una, una Argentina que anda a los tumbos y cada vez a los tumbos descendentes, cada vez un poquito peor desde no sé cuántas décadas ya, pero ya son muchas. Entonces la gente dice, bueno, eh, cuando vos le preguntas, ¿y por qué votaste a este señor que no propone nada o que lo que propone es, lo, a decir de los que saben, inalcanzable o absurdo? Y la gente dice, ¿y qué puede ser peor que lo que me está pasando ahora? Bien, Pablo, tengo que ir redondeando. Este, ¿Cuándo vas a estar por acá, por Punta del Este? Todavía no tenemos claro, pero en cualquier momento te aviso y me, me vengo por ahí a, a que comamos juntos. Bien, bien, ¿no? y para que vengas por el estudio acá a visitarnos también, por supuesto. Por supuesto que sí, así será. Te mando un abrazo, buen fin de semana Un abrazo para ti. grande, un cariño a Gracias, todos los oyentes. Gracias, muy amable. Adiós. Chau, chau. Frecuencia abierta.